La Glorieta, con Rosmaria Alonso. Pasa un minuto de las 9 de la mañana y les damos la bienvenida a este programa La Glorieta de hoy martes 9 de marzo, el siguiente después de la celebración del Día de la Mujer, en el que toca hacer conclusiones sobre las reivindicaciones de la lucha feminista. Ayer en Elche, el 8M fue virtual y una lectura de un manifiesto en el Salón de Plenos y una concentración en la Plaza de Baix ...fueron los actos sin apenas público... ...donde la voz de las mujeres salió este año... ...a la calle de pandemia para pedir igualdad... ...y acabar con el machismo porque sigue cobrándose... ...por desgracia la vida de muchas mujeres... ...los balcones y ventanas no fueron los únicos... ...en vestirse de violeta, las redes sociales también lo hicieron... ...y en medios de comunicación como el nuestro... ...nuestra programación sirvió de altavoz... ...para aquellas personas valientes y comprometidas que luchan por acabar con la discriminación que sufren aún las mujeres por el hecho de serlo. En el Che, una de nuestras representantes más universales es, sin duda, la artista Ana María Drá, cantautora, autora, actriz y poetisa, quien nos ha dejado en este 8M de este año estos versos de mujer. Yo quisiera tenerte compartiéndolo todo. Las cenas de negocios, el café, las facturas, nuestros hijos creciendo, la pereza, el hastío y hasta el domingo próximo que tanto nos aburre. Compartir el deseo de estar con uno mismo cuando necesitemos darle puerta a lo nuestro en un compás de espera que nos haga ser libres. Volverme transparente cuando te sientas solo para que te diviertan mi motor y mis músculos y que tú te conviertas en un recién nacido sin más amor que todo lo que yo pueda darte. Quiero ser esa parte de ti que no adquiriste. Ser los dos, cuatro brazos y una mente completa sin que reine en la casa con la fregona en ristre mi condición de hembra. Esto me lo repito cada noche. Me lo repito siempre que me encuentro contigo. Y cuando estoy a punto de contártelo todo, te duermes sobre el velo de mi traje de novia y soy yo quien lo plancha de nuevo al día siguiente. A ti, que estás jugando ahora al dominó en algún bar. Y a ti, que vas a levantarte hoy a las seis porque hay que trabajar.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 Quiero que me den mis flores, señores, antes de mi funeral. Pues Ana María Drac es la artista más universal que tenemos en estos momentos. Y hoy en nuestro programa hablaremos en unos minutos con el presidente de la Asociación de Moros y Cristianos, porque estas fiestas acaban, ser, acaban de ser declaradas ...por la Generalitat Valenciana... ...como fiesta de interés turístico autonómico... ...continuaremos con la entrevista política... ...al portavoz adjunto del Partido Popular José Navarro... ...seguiremos con el presidente de la plataforma de afectados... ...por las inundaciones del barranco de San Antón... ...y acabaremos con Miguel Ors... ...historiador y director de la cátedra Pedro Ibarra... ...con motivo de la campaña de apoyo económico... ...que ha emprendido para ampliar su proyecto... Pero antes de iniciar las entrevistas en nuestra selección musical escucharemos la mejor canción de los premios Goya de este año. La canción que compuso Rosalén, que no, que no, a ritmo de cumbia, para la boda de Rosa, película de Icíar Goya anso que como poco cuesta sonreír he pasado por el mar oye he hecho cosas que no me hacen feliz tengo la bandeja llena de peticiones de mil favores y absolutamente nadie pregunta por mí lo pienso y me enciendo, un incienso y despliego todo el arsenal de velas me paro respiro sonrío me fío descorcho una botella ik heb er een beetje een beetje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 ser mi prioridad no es cuestión de egoísmo el tiempo de calidad 1.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta con Rosmar y Alonso Pues pasan 10 minutos de las 9 de la mañana y lo hemos dicho al principio de este programa, Moros y Cristianos delche de han obtenido la declaración de fiesta de interés turístico autonómico La solicitud se presentó ante la Generalitat a finales de enero y ayer el gobierno supo que se había aprobado ...por lo que con esta ya son tres... ...las declaraciones de fiesta de interés turístico autonómico... ...que tenemos en Elche... ...primero se consiguió para la Nid del Alba... ...y después para la Avenida de la Virgen... ...el alcalde dijo ayer... ...que se hace justicia con la importancia que para Elche tiene... ...un trabajo de 40 años realizado por la Asociación de Moros y Cristianos... ...y todos sus miembros... ...pues bien, hoy hablamos... Con, para felicitarlo con el presidente de esta Asociación de Moros y Cristianos, Julián Fernández. Muy buenos días, Julián. Enhorabuena. Vaya, pues no, no tenemos posibilidad de contactar, pues lo intentaremos, intentaremos en unos segundos eh, poder recuperar esta conexión telefónica. 101.4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 Vuelven los desayunos, almuerzos y comidas diarias con el sabor de Águila Bar que podrás llevarte a casa o disfrutar en nuestras fantásticas terrazas. La mejor gastronomía de nuestra zona, cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado nuestros arroces? Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. Es el momento de volver a disfrutar de las terrazas de Águila Bar, Altavix, Centro y Plaza de España. Síguenos en las redes sociales.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 ...con Rosmar Alonso. Pues hemos regresado y esperemos que esté al otro lado... ...del hilo telefónico el presidente de la Asociación... ...de Moros y Cristianos de Elche... ...porque hay que darle la enhorabuena, felicitarlo... ...porque se ha obtenido la declaración de fiesta... ...de interés turístico autonómico... ...para Moros y Cristianos de esta ciudad. Julián Fernández, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues sí, eh, podemos, podemos entrevistarlo porque es importante las declaraciones del presidente después de conocer esta declaración. ¿Cómo se le comunicó, Julián? Bueno, realmente no estábamos en la fase del trámite, no, no sabemos que estaba tan avanzada la resolución, pero ya por la mañana me llamó la, la concejala de fiestas, Mariola Galeana, para darme la noticia de que haya llegado el ayuntamiento un comunicado desde el Secretario de Turismo, dándonos la buena nueva de que habíamos sido nombrados como fiestas de interés turístico autonómico. Como entenderás, pues fue una, una grata noticia porque realmente es un reconocimiento para el pueblo del Che y para los festeros y festeras de la Asociación de Pueblos y Cristianos. Lo cierto es que ha sido en un tiempo récord, porque pensaba, en la nota de prensa pone que la solicitud se realizó, o se entregó el 28 de enero, y pensaba que era del pasado año, pero no, es, ha sido cuestión de meses, ¿no? Sí, sí, bueno, ha sido muy rápido porque, bueno, quizás todo el, tiempo, el trabajo ha sido previa a esa fecha de enero, porque ten en cuenta que toda la, toda la documentación histórica de la solicitud ha llevado muchos meses previos, Y sí que es cierto que cuando el Consejo Rector de Visepeche aprobó la propuesta fue cuando se envió a Valencia una de ya toda documentada y tramitada La verdad es que la resolución ha sido súper rápida porque ha sido en muy pequeño espacio de tiempo pero bueno, eh, pues agradec agradecido porque a veces la rapidez también es buena, no y, y en estos momentos todavía se agradece mucho más ...claro, eh, y la rapidez también puede ser un síntoma... ...no había nada que objetar... ...el trabajo de esta Asociación de Moros y Cristianos... ...estos 40 años, como dice el alcalde... Eh, ...han sido impecable, o es un trabajo impecable... ...porque la Generalitat eh, no ha tenido que dudar... ...a la hora de declarar fiesta de interés autonómico... ...la que hace la Asociación de Moros y Cristianos... ...vamos a hablar de esa fiesta... ...de ese trabajo de esos 40 años... ¿Por qué Moros y Cristianos de Elche obtiene este premio, este reconocimiento, Julián? ¿Qué se hace, no creo... bien, ¿qué se hace bien en Elche, en Moros y Cristianos? Yo creo que, eh, yo lo resumiría eh, en el trabajo diario constante, de año tras año, en que nuestra asociación, los Moros y Cristianos, los Cesteros de a Pie, cada año se esfuerzan más para hacer una fiesta mejor, una fiesta compartida con todo el mundo ...que quiera participar en ella... ...y de alguna forma... Eh, ...el objetivo siempre ha ...que tengamos unas fiestas de moros y cristianos... ...que sean un referente... ...en lo que son las poblaciones festejas. ...es decir, venir a Elche... ...ver las fiestas de moros y cristianos... ...es un motivo de orgullo para nosotros... ...porque cada día... ...tenemos más visitantes, tenemos más espectadores... ...porque cada año hacemos un espectáculo... ...que creo muy digno... ...y que no tenemos nada que envidiar a nadie... ...y eso se hace con el trabajo diario de todas las personas que participamos en esta fiesta, pero cuando salimos a la calle lo damos todo para que la gente disfrute con nosotros. Yo creo que eso es una valoración importante porque es un poco nuestro sentir, eh, deseando estar en la calle para ofrecer el máximo y cada año superarnos un poquito más. Eh, claro, eh, ¿y cuáles han sido los méritos obtenidos en estos 40 años? Porque ah, esta es la declaración que pone la guinda a ah, un pastel que ustedes han estado cocinando, pero ¿han obtenido reconocimientos en estos 40 años para sí, determinados sí, actos sí. que ustedes están organizando? ¿Cuáles son los más destacados? Sí, a ver, nosotros realmente somos una asociación que hemos tenido, la verdad es que muchísimo reconocimiento, tanto a nivel local como a nivel... Eh, ...no local, de la provincia y tal... ...nosotros, la verdad es que estamos muy agradecidos... ...porque nuestro trabajo no ha pasado desapercibido... ...nosotros realmente, bueno pues... ...a nivel local, hemos participado con todas las asociaciones... y entidades culturales de Elche... ...desde la Virgen de la Virgen, Semana Santa... ...el Corpus, eh, la, la, la, la, la de Elche... Eh, y prácticamente hemos sido una, una asociación... Que se nos ha querido y de hecho se nos ha nombrado presidencias de honor, abanderada, es decir, prácticamente hemos estado en todos los colectivos del Che y ese reconocimiento, pues a nivel local lo tenemos. Por parte del ayuntamiento, también tuvo en esos días una medalla de plata del millenario, con lo cual también fue un reconocimiento institucional. A nivel de otras poblaciones, tenemos siempre las felicitaciones de la UNDEF que agrupa a todas las poblaciones pesteros y bueno, realmente creo que tenemos detrás un, un recorrido de apreciaciones grandísimas por parte de muchísimas entidades, tanto particularmente como asociaciones y eso pues bueno, nos demuestra que bueno, algo estamos haciendo bien y que cada año lo superamos un poquito más. Y bueno, esta ha sido un poco la guinda, una guinda porque este reconocimiento a nivel institucional A nivel autonómico, pues realmente es un reconocimiento que a todos nos enorgullece y a todos nos hace participar, porque esto no es una labor de una junta directiva, esto es una labor de todos los presidentes de la asociación desde el minuto uno que crearon la asociación hasta la fecha, y bueno, ese trabajo pues, se ha ido demostrando poco a poco, año a año. Claro, los hace con esta declaración más interesantes para el turismo, pero antes ¿ustedes participaron en la redacción del dosier de la candidatura que se presentó ante la Generalitat? Eh, se lo pregunto porque eh, ¿cuáles fueron los ingredientes de mayor peso en esa candidatura? ¿Qué, qué... Bueno, nosotros enfocamos la, a ver, la, realmente el, el documento base, lo que es la Asociación Fuestera de Moros y Cristianos eh, nuestro documento eh, lo, lo hicimos desde el punto de vista festero, pero recordamos que nuestro nacimiento Moros y Cristianos fue en el año 1370, con motivo de la unidad de la Virgen, y eso históricamente es un hecho incuestionable y demostrable, con lo cual tenemos una historia detrás muy importante. Después lo que hemos procurado en ese dossier ha sido eh, argumentar con fotografías, con recortes de prensa, ...y con los diferentes actos que celebramos... ...como ha ido la evolución de la fiesta... ...demostrando que tenemos actos exclusivos de Elche... ...como puede ser el motivo de la moriria del Raval... ...que solamente se celebra en Elche... ...y después ensalzando el resto de actos... ...que son más comunes... ...como tener una embajada, digamos, muy digna, ...con un texto espectacular... ...unas entradas documentadas... ...donde la, hacemos una, una puesta en escena... ...que es la envidia de muchas poblaciones festeras también trabajamos todo el tema de las redes sociales y realmente hicimos una labor de trabajo muy de investigación festero y después eh, el ayuntamiento pues ella aportó unos datos muy importantes que era eh, cómo esa fiesta se veía desde el número de asistentes de espectadores la de la repercusión en otras poblaciones festeras es decir que realmente ha sido un dossier muy muy completo y muy extenso por lo tanto Ha habido un trabajo detrás de muchísimas personas que yo tengo que os agradecer tanto a, mí, a la comisión de la Asociación de Festera de Bolos y Cristianos como a los técnicos de fiestas y a los técnicos de Visitelche que, que han puesto un poco la guinda a este dossier Por lo tanto, es un trabajo conjunto y nunca mejor dicho de la Asociación y el Ayuntamiento. ...pero este trabajo supongo que no, no acabará aquí... ...ustedes han conseguido la declaración de interés autonómico... ...van a, van a ir a por la nacional ¿no? <risa> bueno, yo creo que lo que toca es... ...disfrutar de este momento... Eh, ...seguir trabajando nuestro día a día... ...para hacer las fiestas cada día mejores... ...y evidentemente eh, si la Junta Directiva decide... ...o cree conveniente ir a la nacional... ...por qué no, al fin y al cabo todo lo que sea bueno para la fiesta de moros y cristianos es bueno para Elche y que Elche también esté en, con estos reconocimientos a niveles autonómicos nacionales o internacionales pues es bueno porque al fin y al cabo lo que hacemos nosotros lo hacemos por nuestra ciudad y por nuestra y por nuestros ciudadanos, por lo tanto ¿por qué no? Pero claro. bueno, hay que esperar un tiempo para poder hacer el nuevo, el nuevo trabajo, pero la verdad es que lo más difícil lo tenemos ya hecho, que es la documentación básica, que es la de la autonómica. Por lo tanto, mm. hacer nacional es seguir trabajando en esta línea, pero sobre todo siguiendo el trabajo festero para que cuando cualquier persona venga a ver los monos cristianos eh, se vaya contenta y encima vuelva otro año porque sepa que aquí hay un espectáculo lindo de ver. Pues no sé si deberían esperar, podrían hacerlo ahora porque están algo aburridos, <risa> ya que la pandemia les ha dejado <risa> sin ese trabajo festero. Bueno, la verdad es que nosotros, eh, a pesar de la pandemia, y digo a pesar de la pandemia, que no nos deja hacer nuestro programa de fiestas habitual, no hemos dejado hacer cosas. Este año pasado, que no tenemos fiestas, tuvimos un calendario de actividades bastante extenso, eh, tanto festero como solidario, y bueno, realmente eh, este año seguiremos haciendo lo mismo, vamos a hacer más actividades, porque ECHE tiene que ver a los moros y cristianos presentes ...en diferentes actividades... ...y bueno, eh, la comisión... ...que está montada no la voy a deshacer... ...de hecho, en la próxima reunión... ...que los voy a citar en breve... ...para dar enhorabuena... ...por el trabajo conseguido, pues igual... ...nos marcamos el siguiente reto... ...y por qué no, y por qué no puede ser... Vamos a por el nacional, pero bueno, ya os lo contaré cuando tengamos sí. la decisión tomada. Además, de momento, ahí estamos. Además, esta resolución todavía no se ha aprobado en el Diario Oficial de la Generalitat. Se la dieron a ustedes, se la comunicaron ayer la concejal de sí, cuestas y el alcalde. Claro, Hay que esperar a la eh, pues, publicación. El procedimiento es que está aprobada a falta de ser publicada en el Diario Oficial, porque este tipo de, de reconocimiento tiene que ser publicado con una resolución Pero vamos, eh, entiendo uh -huh. que en breves días, en no muchos días, estará publicado porque una vez que ya está aprobada administrativamente por lo que es la consellería, entiendo que el otro ya es un procedimiento más de publicación que otra cosa. Pero bueno, vamos a esperar, aunque tenemos el escrito del secretario autónomo de turismo, donde nos da el reconocimiento. Y bueno, eh, eso ya es un documento que lo guardamos con mucho cariño y lo vamos a enmarcar, porque realmente esto es un hito para los moros y cristianos. Pues bien, con esta declaración se les reconoce a usted por parte del gobierno valenciano eh, que sus fiestas, las fiestas de moros y cristianos de Elche tienen una especial relevancia desde un punto de vista eh, turístico. ¿Qué va a suponer esta valoración? Eh, ¿Les van a apoyar más? ¿Qué, qué, qué, qué, qué le va a traer? Bueno, ¿Qué considera bueno, que va eso, a traer? No es un, esto no es un reconocimiento económico, es un reconocimiento festero, pero con nosotros con eso es suficiente. Para otros esto es Un impulso para seguir trabajando en la fiesta. Y bueno, pues evidentemente, a partir de en breve, cuando nos dejamos publicados, ya podremos poner en todos los sitios que no somos fiesta de interés turístico. Y eso, quieras que no, pues una, es una forma de también di, diferenciarse, porque tenemos un reconocimiento público eh, que de alguna forma también nos hace. Por lo tanto, lo que nos puede dar, yo creo que es un reconocimiento un trabajo bien hecho. A partir de ahí, todo lo que venga, bien recibido será. O sea que esta declaración para usted lo importante es que va a suponer un, un impulso para la promoción turística de, de su fiesta. ¿Cómo estaban Moros y Cristianos? ¿Recibían turistas? ¿Ustedes eh, se daban cuenta que cada año antes de la pandemia recibían a, a turistas eh, para eh, ver sí, sus, sus actividades? Sí, realmente nosotros en la sede que tenemos en la asociación, justo ahí en, la, en la calle Trinquet, eh, ...continuamente tenemos eh, comunicados... ...y escritos de personas individuales... ...que nos piden material... ...que nos piden hacer entrevistas... ...que a veces nos piden proyectos universitarios... ...de alguna carrera... ...para hablar un poco de la fiesta de moros y cristianos... ...y realmente sí que tenemos ese sentimiento... ...de que la gente cuenta con moros y cristianos... ...para muchas actividades... ...y también es cierto que cuando llegan fiestas... ...tanto en el Chine como en la... ...en Agosto... ...la verdad es que el número de personas que acuden a ver las fiestas en Elche es un número altísimo y es gente que muchísima de ella no es de Elche, por lo tanto, eh, sí que somos un, un referente que la gente viene a ver una fiesta, como te he dicho antes, porque yo creo que la gente que viene disfruta con la fiesta y quiere volver, porque damos una, una fiesta que eh, creo que da gusto por el trabajo, por el esfuerzo, por la puesta en escena, por todo. Y eso es importante y turísticamente la gente lo sabe con esta promoción. Sí, un trabajo y un esfuerzo que tiene sus recompensas... ...como esta declaración. Julián, ha dicho que se va a reunir en breve con la comisión... ...que ha sido la encargada de estudiar y de colaborar... ...con el ayuntamiento para realizar ese, ese dosier tan exhaustivo... ...sobre la historia de moros y cristianos. Ese trabajo que ustedes han llevado a cabo... ...para convencer al gobierno valenciano de que ustedes merecen la pena... ...de ser declarados en fiesta de interés eh, turístico autonómico... Eh, ¿vas, ¿Les está sirviendo para, para mejorar eh, los actos eh, claro. o, o para, para qué? ¿Para qué les va a servir ese trabajo a ver, que han realizado? El, el, objetivo, el objetivo siempre es el mismo. El objetivo es conseguir que cada día eh, las fiestas de monos y cristianos vayan creciendo en, en cantidad y en calidad. Esa es la idea. Entonces, el trabajo de esta comisión, aparte de haber hecho una estudio de investigación ...específico para esto, pues esta comisión y otras comisiones... ...pues evidentemente nosotros siempre analizamos las fiestas... ...vemos los puntos fuertes, vemos algunos puntos débiles... ...e intentamos mejorar aquello que se pueda mejorar... ...la idea siempre es una, una continua mejora... ...para que la fiesta cada año sea mejor... ...y eso es un trabajo que hacemos día a día... ...todas las personas que intervenimos en la asociación Presidencial de Modos y Cristianos... ...es decir, no nos paramos ni nos quedamos eh, digamos... ...acomodados en lo que tenemos... ...no, uh -huh. cada día intentamos mejorar... hacerlo mejor... ...hacer una mejor eh, presencia en la calle... ...elegir mejor las bandas de música... ...los ballet, los trajes oficiales... ...todo eso lleva un trabajo detrás... ...es un trabajo de todos, repito, de todos... ...y bueno, la idea solamente es una... ...es cada año, hacerlo mejor... ...y salir a la calle... ...con las mejores ganas y con la mejor fiesta". Pues tendrán muchos, muchas ganas. El pasado año se quedaron, eh, tienen los mismos capitanes Moro y Cristiano, esperando a que puedan desfilar con sus boatos. ¿Y este año qué va a ocurrir? Pues este año tenemos que pensar un poquito con prudencia. Ahora mismo yo no me atrevería a hacer una previsión a cuatro o cinco meses vista porque yo creo que nadie es capaz de poder aventurar que va a pasar de cuatro o cinco meses. Yo creo que también, los, como los, los Moros y Cristianos, También estamos un poco pendientes de la vacunación. Vamos a ver cómo va el proceso de vacunación y a partir de ahí, pues imagino que nos sentaremos para trabajar el tema de eh, las fiestas de agosto si se puede hacer y si se puede hacer algo. Pero vamos, de momento ahora mismo no me atrevo a dar ninguna opinión al respecto porque no tengo, me puedo aventurar a decir una tradición porque no lo sé. Ahora mismo no lo sé. Dependerá mucho de la vacunación. Claro, todavía no se han sentado con los demás entes festeros, supongo que todo esto tiene claro, que ser una coordinación. El, el misterio claro, ha dicho es que... que quizás se traslade al, al mes de octubre. Ustedes también, si cabe la posibilidad de retrasar, ¿podrían en vez de aplazar? Vamos a estudiar todas las, las posibilidades, vamos a estudiarlo todos. Nosotros Nuestra fiesta no es una fiesta que se pueda montar de una semana para otra. Nosotros te, dependemos de muchos... Proveedores y de muchas situaciones, ya que nosotros ahora mismo no, no podemos aventurar a dar una fecha ni a una, ni una decisión. Vamos a ir estudiando poco a poco, veremos las diferentes alternativas y cuando las tengamos todas, pues ya tomaremos una decisión. Supongo que con esta declaración de fiesta de interés autonómica algún acto realizarán ¿no? cuando se pueda con todos los. ...los miembros de las sí, comparsas es, y filas... ...claro, me, me gustaría hacer un acto... institucional con todos los festeros... ...y festerados dentro de las medidas... ...sanitarias... ...en lo que se pueda hacer... ...pero sí que me gustaría... ...que este, este reconocimiento... ...hacerlo intensivo a todos los festeros... ...de todas las comparsas... ...porque ellos son... ...la parte importante de la fiesta... ...son los que lo han conseguido... realmente... ...hay que yo quisiera hacer un acto con todas las comparsas... ...para que de alguna forma... ...compartir... Ese reconocimiento que está para todos ellos. Pero bueno, cuando se pueda. Cuando se pueda. Pues eh, ahora sí podemos, eh, por supuesto, darles la enhorabuena por esos eh, 40 años de trabajo para dignificar esta fiesta, la de moros y cristianos en Elche. Y lo han conseguido. El reconocimiento es un ejemplo, una prueba de ello. Gracias, Julián Fernández, presidente de la muchas, Asociación. Muchas gracias a vosotros. Que sepáis que ese reconocimiento es para todos los moros, pero también. para el pueblo de Elche que también se lo ha ganado.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 Ahora vamos a escuchar la mejor canción de Los Globos de Oro. Fue para Laura Pausini por su Yo sí, para la película, la nueva película de Sofía Loren. Te faltan las palabras, yo estoy, yo estoy. Cuando no valoras lo que logras, yo estoy. Io sto quando aprendes a permanecer al borde de tus limites sin nadie te ve io sì sí Si je apagd de licht, logeer, loger, loger, loger, loger, loger, loger, loger, Yo estoy, yo estoy Desconfías o lanzas desafíos Yo estoy, yo estoy Cuando quieres desaparecer Te rindes antes de perder Si nadie te ve je tele -Elch, Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues seguimos avanzando, son las 9 y 37 minutos y a continuación vamos con la entrevista política con el portavoz adjunto del Partido Popular, José Navarro, a quien damos la bienvenida. José Navarro, muy buenos días. Hola Ros, buenos días, ¿qué tal estáis? Eh, esta semana, pues, eh, intentando analizar la actualidad, eh, son muchos los temas. Vamos a ver si tenemos tiempo, José Navarro, para, para analizarlo desde el punto de vista mm, de la oposición. Son muchas uh -huh. las críticas eh, que hemos escuchado en estas últimas semanas. Hace unos días eh, su portavoz, Pablo Ruz, eh, compareció por primera vez ante los medios de comunicación tras haber superado el covid y se quejó amargamente ¿no? de que todas las propuestas de forma sistemática están siendo rechazadas por el equipo de gobierno, son más de 200 propuestas. Usted está ahí, al pie del cañón, muchas de esas propuestas las ha tenido que realizar. Pero antes, antes de hablar de la crítica política, sí que me gustaría, eh, haciendo un guiño a, a la lucha feminista por aquello de que estamos en la semana del 8 de marzo, saber de qué forma el Partido Popular de Elche ha participado en, en este movimiento, en el movimiento feminista y en este grito de las mujeres por la igualdad real entre hombres y mujeres. Bueno, pues entrando ¿no? ya en materia en cuanto a la reivindicación del 8M, ¿no? que han, en auge ¿no? ha, se ha venido aumentando ¿no? estos últimos años, ¿no? sobre todo eh, en bueno, Estos años atrás... ...este año pues condicionada evidentemente por la pandemia... ...que nos afecta a todos y en todos los ámbitos... ...y desde el Partido Popular pues decidimos hacer unas, unas pequeñas campañas ¿no? Ayer tuvimos un comité ejecutivo... Eh, ...una de las compañeras dio también un, una charla ¿no? ...que es lo que normalmente solemos realizar... ...otros años hemos realizado una cena en donde solo acudían mujeres y era pues, bueno, uno de los actos más importantes y más populares de, del Partido Popular en Elche y ayer pues un poco adaptándonos como todos, ¿no? con esos distintivos morados que representan esa lucha y esa reivindicación de, de la igualdad entre hombres y mujeres es necesaria, pero yo eso, siempre que, que hablamos de, del 8M ¿no? me gusta reivindicar también la parte positiva ¿no? y la parte positiva bajo mi punto de vista es todo lo que se ha avanzado en las últimas décadas ...evidentemente venimos de una situación... ...muy distinta a la que conocemos ahora... ...pero sé sí que es cierto que las nuevas generaciones... ¿no? ...y en las que yo me incluyo... ...ya nos han educado con unos valores... ...muy diferentes a los que se hacía... ...unas décadas atrás ¿no?... ...y es más... ...las generaciones que vienen ahora... ...empujando ¿no?... ...realizando esa educación también... ...y esa concienciación... ...tan importante en todos los ámbitos ¿no?... ...en el ámbito personal pero también en el ámbito social y en el ámbito educativo. ¿no? Yo creo que la pandemia nos ha enseñado a reinventarnos y ayer pues, lo hacíamos cerrando eh, con pues, eso, esos distintivos, con camisetas, con lazos morados, con banderas, algunos compañeros también, pero sobre todo alzando la voz por ese papel tan importante que juega la mujer hoy en día y que desde algunos partidos ya no discutimos ni mucho menos. Eh, destacando esa labor de, de la mujer y pues eso, eh, reivindicando ese desempeño en puestos importantes como ocurre en el caso del Partido Popular, ¿no? con total naturalidad y sin posiciones. También ayer el 8M se dio a conocer eh, por parte del Gobierno valenciano la resolución del Secretario Autonómico de Turismo en cuanto a declarar moros y cristianos de Elche como fiesta de interés eh, turístico autonómico. ¿Qué valoración realizan desde el Partido Popular? Bueno, una resolución no solo fabulosa, sino merecida, además. Yo creo que la Asociación Festera de Monos y Cristianos en Elche lleva muchísimos, muchísimos años pues eso, desempeñando una labor que, más allá de ese ámbito lúdico festivo, ¿no? que es de sobra conocido por todos, también eh, implementando esa labor cultural en las fiestas de, de monos y cristianos, ¿no? también en las celebraciones de, del Michang, Que eh, por desgracia no hemos podido celebrar este año, pero yo creo que es una fantástica noticia para la asociación, para todos los componentes, para las once comparsas que, que conforman la asociación y para la ciudad en general. ¿no? Yo creo que, que es un, un reconocimiento que nos pone a la altura de, de otras poblaciones, por lo que decía, ¿no? por, por lo que supone esas fiestas en la ciudad y por la relevancia que se le puede dar a nivel autonómico y esperemos ¿no? que con calma como decía el presidente Julián, Julián Fernández a que felicito también desde aquí eh, la charla que mantenía contigo hace unos minutos, con calma pero también con miras a oye, futuras reivindicaciones ¿no? yo creo que el papel de los y Cristianos en las fiestas del Che es importantísimo, también lo son otras asociaciones festeras, pero en este caso la de y Cristianos, yo he tenido la suerte la suerte y el privilegio de poder participar durante bastantes años también y sé lo que es vivir la fiesta y el desempeño que pone muchísima gente de forma desinteresada para que todo salga bien pues si ha o sea, escuchado la... una buenísima noticia pues si ha escuchado la entrevista de Julián Fernández habrá visto que hay incertidumbre no sabemos qué va a pasar con las fiestas de agosto eh, todo depende de la vacunación cómo están ustedes viendo el proceso de vacunación Bueno, sí que es cierto que, que, que con ansia, ¿no?, con ese anhelo de que, que lleguen en cantidades suficientes para que se puedan cumplir todos los protocolos, ¿no?, pero es cierto que parece que la sensación es un, un tanto agridulce, ¿no?, estamos esperanzados, por supuesto, en eh, la vacuna, que llegue en los términos en los que se habían, se habían comprometido ¿no? las farmacéuticas con la Unión Europea en este caso y, por ende, que, que nos llegue a, a las comunidades autónomas, ¿no?, que se nos ha anunciado diversas veces o varias veces ¿no? eh, esos protocolos, esos cambios de criterio, pero realmente lo importante es que lleguen las vacunas. ¿no? no nos podemos conformar con hacer la foto a la caja de vacunas y después el gobierno que se desentienda. ¿no? Yo creo que sí que deben de jugar un papel mucho más importante y reivindicar algo que es tan necesario tan necesario, sobre todo que nos lo digan a los celtímanos, ¿no? Que hemos vivido de forma tan intensa y tan dramática esta tercera ola que ha golpeado tanto sobremanera y ha dejado unos datos tan preocupantes eh, en cuanto a fallecidos, ¿no? Incluso contagiados en nuestra ciudad. ¿no? Yo creo que a día de hoy es difícil garantizar ¿no? unas fiestas. Lamentablemente, no. Parece que, que no vamos a llegar a tiempo. Yo, Soy una persona optimista por naturaleza, pero lo veo complicado. ¿no? Claro. El lo que se está produciendo lo veo bastante complicado que se pueda llegar a tiempo. Eh, claro, esto es, es su opinión, porque el equipo de gobierno está compartiendo con la oposición eh, la información que les está llegando en cuanto al plan de vacunación mas, masiva que debe o dicen que están preparando. Eh, se lo digo porque Uf. me gustaría saber si el Partido Popular considera Uf. Si sabe algo de ese plan de vacunación de los detalles y si considera lo que, lo que todos ya sabemos, que la instalación ferial de IFA, eh, esas instalaciones son las más a, a, adecuadas, ¿considera el Partido Popular que son las más adecuadas? Esa contestación la, la ligo a la introducción que realizabas, ¿no?, las palabras de, del presidente del Partido Popular, de Pablo Ruz, que se quejaba malamente ¿no? del trato de recibir la posición, pues, este caso, en el caso del plan de vacunación y toda la evolución de la pandemia pues, también la información que recibimos no solo el Partido Popular sino el resto de grupos políticos de la oposición, deja mucho que desear, hemos tenido que implorar que se convocasen muchas veces eh, esa junta de portavoces para que se nos diesen datos incluso de los contagios, de las residencias de tercera edad pues, imagínate la vacunación ¿no? yo creo que ni siquiera llegan a saber eh, O fechas concretas, ¿no? Se nos habla de abril como mes de comienzo, pero no se fija una fecha, ¿no? ¿De ¿Qué significa que a partir de abril? A partir de abril puede ser agosto, ¿no? Pedimos mucha mayor información, ¿no? Así que, bueno, se nos ha venido informando de forma muy puntual, nada extraordinario, nada que no conocieseis los medios de comunicación eh, con anterioridad, ¿no? se anunciaba a los medios de comunicación y después se nos daba traslado de ese mismo contenido al resto de, de grupos políticos, entonces sabemos lo que saben los ciudadanos lo que saben los, lo que sabéis, los medios de comunicación la información a cuenta gotas no Eso. sé si es porque no se le traslada al propio equipo de gobierno o porque el equipo de gobierno no tiene en consideración trasladarla al resto de la corporación ¿no? pero yo creo que en, este, en esta situación ¿no? y haciendo un análisis más global yo creo que la oposición ha actuado con total lealtad, total lealtad porque cada modificación presupuestaria que se ha planteado eh, a lo largo de todo el 2020 ha contado con el respaldo de todos los grupos de la oposición para que destinar todo ese tipo de partidas en las cuestiones que han ido eh, vamos, surgiendo a lo largo de, de todos estos meses sin embargo No se ha tendido la mano por parte del equipo de gobierno para compartir o para opinar también, incluso en la elaboración de algunas bases que al final han resultado, bueno, han tenido el resultado que han tenido y no nos han dado participación en todo ese proceso. Eh, quizá por eso ustedes eh, en los últimos plenos han pedido convocatoria pública para, de algunos miembros del equipo de gobierno para eh, que expliquen eh, cuestiones como, por ejemplo, la última en el pleno de febrero, la de la concejal de mayores, Puri Vives, que explique eh, qué gestiones o qué implicación ha tenido el ayuntamiento Para poder mitigar ese brote tan grave de COVID que se detectó en la residencia de Altavix. ¿A ustedes sí, las explicaciones dadas por Puri Vives les eh, fueron suficientes? ¿Y qué van a hacer con esas explicaciones eh, obtenidas del pleno del pasado mes de febrero? Bueno, evidentemente no lo hacía, Solán. Todos hemos pedido comparecencias. Yo creo que por primera vez en la historia de este ayuntamiento, un, un grupo político decide usar esa herramienta ¿no? que conforma la, la, la ley para poder solicitar la comparecencia y pedir explicaciones de los asuntos relevantes, ¿no? que no solo sea el equipo de gobierno el que establezca el orden del día de los plenos y los grupos políticos solo tengamos la herramienta de las mociones y los robos y preguntas, que también lo, los limitaron al inicio de la legislatura, como bien recordaréis. La, la opinión que dio la señora Concejal Purivives yo creo que no, no solo nos convenció a nosotros sino, yo creo que no convenció ni siquiera a, a sus propios compañeros ¿no? No, no, no se le pudo entender lo que quería transmitir no, no, no, no sé si por, por desconocimiento o, o por la situación en sí, pero yo creo que es que no dio una, una explicación clara y transparente respecto a la gestión ¿no? no la hemos escuchado una sola palabra respecto a las residencias de mayores desde se produjo toda la, bueno, la, la, la puesta en conocimiento de todas las deficiencias que se estaban eh, presentando. Ni siquiera cuando el síndico de se pronunció al respecto de que el Consejo, el gobierno del Botánico, tenía que intervenir la residencia por todas las deficiencias. A día de hoy siguen habiendo deficiencias en la residencia de, de Alta que es más, que tiene que intervenir la colaboración privada, las empresas privadas. Para aportar pues, deficiencias que la empresa en este, en este caso no está asumiendo y que debería, entendemos que debería actuar la, la pues, CONSEI, que es el órgano competente de velar por todos estos asuntos, pero la concejal Purificación Vives hecho dejación de funciones, yo creo que no, no, no convenciono sus palabras, ni muchísimo menos. Como, como el Pleno tarda tanto en convocarse, también piden ustedes explicaciones a través de los medios de comunicación a, a los, eh, por ejemplo, la última, la Concejal de Movilidad, por ese retraso en las obras de las plataformas únicas. Esta okay. misma semana han comenzado más obras de plataformas únicas en las calles del centro y van a comenzar a partir del 15 de marzo más. ¿Ustedes eh, están convencidos con la justificación que ha dado la concejal por el retraso que, está, que se ha sufrido en Virgen de la Cabeza y en otras eh, calles del centro? Ni, ni mucho menos, ni mucho menos, pero es que lo, lo, lo curioso es que tenga que salir de la oposición a pedir explicaciones y que el propio equipo de gobierno, el mutuo propio, no decida darlas en tiempo y forma. ¿no? En Virgen de la Cabeza se está cometiendo un despropósito un despropósito desde el primer día porque es que recordarán los oyentes que por parte del equipo de gobierno se nos dijo que no esa calle, estas obras no iban, a, no iban a suponer un corte de tráfico ni un solo día y han estado cortadas en su práctica totalidad ahora ya está abierto pero no están terminadas se nos dijo que iban a estar terminadas en tres meses nada más lejos de la real llevamos el doble y sin visos de que terminen porque de momento las obras están más que paradas sin embargo, en otras actuaciones eh, se actúa con celeridad, ¿no? Y hablo en este caso de, de la publicación de, de los restos, de, de restos arqueológicos que circundan el mercado central, ¿no? Celeridad para determinadas actuaciones, pero sin embargo, con otras no, ¿no? Yo creo que en cuanto a las plataformas únicas, se pone de manifiesto la única intención que tiene este equipo de gobierno. Y es, por una parte, el énfasis que pone Compromís ...en impregnar, o en difundir... ...su ideología, que no es más que impedir... ...que los ciudadanos puedan utilizar sus coches... Bueno, se, ...se amparan o se escudan... ...en el mantra de la, la accesibilidad y demás... ...pero lo único que pretenden es... ...restar espacio público... ...a los ciudadanos... ...que deciden libremente... ...utilizar su vehículo... ...para trasladarse... Pues, ...al lugar de trabajo, por ejemplo... ...y, otra, y por otra parte... ...quitarnos aparcamiento... 1.600 plazas en, en el plan de movilidad sin aprobar, por cierto 1.600 plazas que van a restar de aparcamiento, sin embargo hay una cosa en la que nos recortan en el impuesto de vehículos 12 millones de euros es lo que recauda el ayuntamiento de Elche en cuanto al impuesto de vehículos nos recortan espacio público para circular nos recortan plazas de aparcamiento sin un plan de aparcamiento por parte del equipo de gobierno Sin embargo, lo que no recortan es el impuesto de vehículos. Pues bueno, pues credibilidad justa. Todo esto sin hablar de los sobrecostes, porque nos, nos anuncian obras por un importe que después siempre se, siempre se ven aumentadas, poniendo en, en cuestión la plena competitividad de otras empresas ¿no? que decidieron presentar ofertas pues, por debajo de la, de la empresa la que se llevó la adjudicación. Y eh, también eh, lo que sí que ha habido celeridad es en la cubrición de los restos arqueológicos del mercado central. Otra cosa veremos si lo que pueden tardar en normalizar la Plaza de las Flores. Eh, ¿Qué valoración hacen con respecto a que la segunda autorización haya llegado tan rápido? Bueno, es, es sorprendente ¿no? la, la celeridad para determinadas cuestiones respecto a la obstrucción en, en otros asuntos. ¿no? Yo creo que... ...la cubrición de las catas o incluso la retirada del vallado... ...no va a suponer nada en sí para revitalizar la zona... ...llegaremos a una normalidad cuando realmente se tome una decisión... ...y el proyecto que allí está contemplado se ponga en marcha... ...y para esto dista mucho, dista mucho todavía... ...para que nuestros ojos lo vean, lo vean y lo solicitamos, lo vivamos... ...es decir, de aquí hasta que la, la zona del mercado central... Eh, ...vuelva a retomar el auge que tuvo antaño o que estaba contemplado y que deberíamos estar ya disfrutando todos los edinitanos, va un abismo. Pero es que todavía no queda claro qué es lo que, el proyecto que, que propone el equipo de gobierno. No sabemos, sabemos simplemente que quieren paralizar un proyecto a toda costa. Han puesto por excusa primero el gran misterio, después las catas, los restos arqueológicos, estamos esperando a quien. ...del traslado del informe de esos restos arqueológicos... ...no sabemos si se ha encontrado algo relevante... ...o si debemos de profundizar más... ...igual que no sabemos tampoco... ...el resto de informes arqueológicos... ...qué se desprende de esos informes arqueológicos... ...en cuanto a las plataformas únicas, ¿no?... ...a las calles Facho, a la calle Uberna... ...¿qué se ha encontrado ahí?... ...¿por qué no se da traslado a la opinión pública de estos restos arqueológicos o del informe de los restos arqueológicos, sin embargo en cuanto al mercado central se ha decidido cubrir esas catas y retirar un vallado de forma acelerada, sin embargo otras actuaciones vamos tardamos semanas y semanas en darse una solución pero como decía en cuanto al mercado central yo creo que la postura del Partido Popular es conocida por todos los mexicanos y cuando, cuando lleguemos al gobierno nos vamos a ...el proceso judicial y seguir adelante con, la, con el contrato que tenía firmado el ayuntamiento de Elche con la empresa... ...nada de judicializar, porque tenemos que aprender de los errores que ya hemos cometido... ...y me vienen a la mente el edificio Reboso Progreso, el hotel de Arenales, la finca del Arsenal... todo asuntos judicializados y sin visos de que se resuelvan a corto plazo. O sea, ¿ustedes apuestan por recuperar o mantener ese contrato con la Partisa en el caso de que lleguen al Gobierno? Por supuesto, y así lo ha manifestado el portavoz Pablo Ruz, y así va a ser cuando entre dos años y pocos meses lleguemos a la alcaldía de ese ayuntamiento. No podemos permitirnos el lujo de pagar una indemnización millonaria a una empresa, más aparte de lo que suponga el nuevo contrato. No podemos permitirlo. Una, un contrato y un proyecto que nos costaba cero euros a los solicitanos y por cierto que la peatronización de la corredora y la plaza de Baix que estaba contemplada eh, en, el, en el propio contrato nos hubiese costado cero euros a los solicitanos, de momento nos ha costado 700.000 euros. ¿Y qué va a pasar con ese Centro de Innovación Económica? Hace una semana que vino la consellera ilicitana de Innovación, Carolina Pascual, se reunió con el alcalde y dijeron que de ese Centro de Diseño de Calzado que prometieron o anunciaron con Chimopucha ahora se convierte en un Centro de Innovación Económica. ¿Ustedes saben los detalles o para qué va a servir este Centro de Innovación Económica? ¿Han participado en ese cambio? No, ni mucho menos, ni mucho menos. Vuelvo, vuelvo al inicio de la entrevista, ¿no? opacidad y escudantismo en cuanto al traslado de información yo creo que desde la opinión pública muchas veces se nos, pues, se nos pide ¿no? con, con total sensatez que nos pongamos de acuerdo que, que mantengamos una relación fluida para eso hace falta que las dos partes tengan voluntad desde el, de gobierno, desde el equipo de gobierno no se tiene intención alguna de hacer partícipes a la oposición en ningún asunto de la ciudad en ninguno, lo decías tú, eh, Ros 200, más de 200 medidas propuestas Por parte del Partido Popular Desde el inicio de la pandemia ¿Sabes cuántas han tenido a bien aceptar? Ninguna ¿En alguna mente cabe, o se puede concebir Que de 200 y pico medidas No sea válida ninguna? ¿Ni una sola de las 200 medidas Es válida para llevar a cabo? Yo creo que no cabe Yo creo que hay un trasfondo El trasfondo es el sectarismo Y el no dar eh, opinión A la, ...a la oposición... ...y tratar de, de, de, de taparla ...y de no, no darle protagonismo... ...por eso estos grandes... ...faustos en realizar anuncios... ...que después no se materializan ¿no?... ...el centro de diseño y moda del calzado... ...ahora resulta que no es un centro... ...ni es de diseño, ni es de moda... ...ni va a ser de calzado... El ...centro de tecnologías habilitadoras... ...que bueno, puede sonar muy bien... ...pero nadie sabe realmente... ...cuál va a ser el cometido... ...sin embargo vemos como otras poblaciones... Como Elda, están invirtiendo calzado. Como Alicante, están realizando también eh, la apuesta por la innovación. Y aquí no sabemos lo que queremos. Aquí solo tenemos los titulares y los grandes anuncios. No conocemos los detalles ni siquiera de, de, de la compra que se anunció en su día en cuanto a, al espacio público. Pasamos del centro de diseño de moda de calzado al centro de tecnologías auditadoras. Pero no conocen final, los detalles, pero Navarro, pero sí pueden tener acceso a los expedientes y de hecho eh, ustedes su bueno, trabajo ha, ha tenido ya. acceso, han solicitado ¿y cómo, y, y ¿cómo funciona? Porque también ustedes se han quejado de que las, re, las respuestas a sus peticiones de información han tenido que, que llegar al, al defensor del pueblo, al anciano, al síndic. ...por supuesto y se ha pronunciado... ...en, en los términos que comentábamos... ¿no? De, um, ...le ha dicho totalmente que... ...estaba vulnerando los derechos de la... ...de la oposición... ...impidiéndole acceso a determinada documentación... ...es que no se nos ha dejado... Llevamos hay contestaciones que llevamos más de un mes... ...para recibir la contestación... ...cuando es darle un clic... ...y facilitarnos los expedientes... ...una cosa son los informes que tengan que elaborar... ...o determinadas cuestiones... ...pero acceso a los expedientes... ...que ya están firmados por parte del equipo de gobierno... ...es más, el Sinti de Greville se pronunció... ...diciendo que tenían que darnos acceso... ...ilimitado a todo este tipo de información... ...por decreto... ...es decir, que tengamos acceso... ...igual que accedemos... ...los medios eh, informáticos hoy en día lo posibilitan... ...acceso directo, que tengamos posibilidad de poder fiscalizar... ...por ejemplo, realizando esa labor de fiscalización... ...leyendo la letra pequeña... ...el otro día anunciamos esas deficiencias en la oferta de empleo público que puso en manifiesto una institución más, en este caso el gobierno de España a través de la subdelegación del gobierno. La subdelegación del gobierno que dijo, por un, por un lado, llevó a un contencioso administrativo la oferta, pública de, la oferta de empleo público del 2019 y, por otro lado, hizo rectificar la oferta de empleo público de 2020. Dijo algo o ha dicho algo el equipo de gobierno... Nada, sí, el alcalde, el alcalde, el alcalde claro. sí que justificó, dijo que algo así como que la culpa era del de, de anterior gobierno, del Partido Popular. ¿Cómo va a ser la, la culpa del anterior gobierno si la oferta de empleo público la elabora el equipo de gobierno? Este que alcalde está totalmente desnortado, no, no, ya se le han agotado las excusas, no sabe asumir ninguna responsabilidad. La oferta de empleo público la elabora el equipo de gobierno. ...la oferta de empleo público del 2019... ...la elaboró el equipo de gobierno... ...y la anunció el equipo de gobierno... ...y la subdelegación del gobierno... ...llevó a un contencioso administrativo... ...por no ajustarse la ley... ...en concreto la tasa de reposición... ...un contencioso administrativo que no nos habían comunicado... ...tuvimos que, que enterarnos nosotros... ...el Partido Popular leyendo la letra pequeña... ...para poner de manifiesto este tipo de cosas... ...pero es que la última... ...la que nos anunciaron en diciembre... ...la oferta pública del 2020... ...les hizo modificarla... ...ha dicho, dijo algo el equipo de gobierno... ...hasta que salió el Partido Popular... ...nada, y lo sabían desde enero... ...desde enero sabían que la... ...subdelegación del gobierno... ...había puesto reparos en cuanto a la tasa de reposición... ...y plazas que nos habían anunciado... ...son plazas que no van a poder... Eh, ...llevarse a cabo... ...con el consiguiente perjuicio que supone... Para toda la, todos los opositores que se estaban pues, preparando una plaza. Pues José decir, Navarro. Eh, nos anuncian, hmm. pero después la realidad es totalmente diferente. Ahora. Pues nos hacemos una idea de su trabajo. Eh, supongo que pasará gran parte del tiempo sí. mirando con lupa eh, todos los expedientes a los que tiene acceso, porque de momento no son todos, ¿no? Así es, así es. No, no son todos. La información llega muchas veces eh, a posteriori cuando ya ha pasado la relevancia. Es decir. Si nosotros pedimos un informe en cuanto al mercado central en el momento que se toma la decisión de, de recibir el contrato o, en este caso, de tapar las cajas, las catas arqueológicas, lo lógico es que en un plazo razonable se nos dé traslado, no que estemos dos meses esperando para recibir la respuesta. Pasamos ya a tres minutos de las diez de la mañana, damos la bienvenida a los telespectadores que nos siguen por tele. Solo recordarles que estamos entrevistando al portavoz adjunto del Partido Popular, José Navarro. Hemos hablado de muchos temas de actualidad, como la cubrición de los restos arqueológicos del mercado central, como también del 8M, de esa declaración de moros y cristianos como fiesta de interés turístico autonómico, el plan de vacunación, el retraso en las obras de la Plataforma Única, el anuncio de ese centro de innovación económica, eh, que se ha transformado en un centro de tecnologías habilitadoras cuando antes era un centro de diseño del calzado y ahora estamos hablando, pues creo que ha sido el paraguas de esta entrevista, de la queja del grupo popular, el principal grupo de la oposición, por la opacidad del equipo de gobierno y por los obstáculos que pone a la oposición a la hora de acceder a los expedientes y documentos municipales. Señor Navarro, muchas gracias, no hay más tiempo. Pues nada, gracias a vosotros Ross, ¿no? Yo, Destacar, si ponemos Muchas críticas sobre la mesa Es porque hay muchas cosas que se hacen mal A ¿no? la vez lo complementamos Con esa serie de medidas y propuestas Que anunciabas y que no tienes bien El tipo de gobierno, es pues, considerar y llevar a cabo Aún así vamos a seguir realizando nuestra labor Que es la que nos corresponde Fiscalizar y proponer 101.4 Teleelch Radio Marca calor más confortable y a los mejores precios está en Ferroquet la llave.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 Pasan 5 minutos de las 10 de la mañana y nosotros continuamos con esa música violeta, con más música con motivo del 8 de marzo y les presentamos a Bebe, que se convirtió en un fenómeno musical internacionalmente con esta canción, ella, una auténtica inyección de autoestima y empoderamiento. Chao, la toalla, se va quitando poco a poco de la araña.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 je moet Te da la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Ja. Hoy mas la mujer, perpe, da que esperaban a rostos sin pudores. La regla marcada, hoy a calzado tacones para hacer hij dat hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso hoy vas a descubrir que el mundo es solo... 101.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pasan 9 minutos de las 10 de la mañana y les contamos que la lluvia del pasado domingo, en la que cayeron 16 litros por metro cuadrado en este municipio, volvió a poner de manifiesto ese problema del barranco de San Antón, que inunda los caminos y viviendas situadas en la zona del Ventorrillo Dura a su paso por la carretera de Santa Pola. Los afectados por el barranco llevan años pidiendo a las administraciones públicas que apliquen medidas para frenar las inundaciones. Y aunque el síndic les ha ayudado hace dos años a exigirlas, a la vista está que nada se ha hecho. La indignación crece entre los vecinos de la zona y por ello hoy están en este programa. Representados por su portavoz de la plataforma de afectados, Julio Martínez, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días, Julio. Eh, Julio, eh, cayeron 16 litros por metro cuadrado. Eh, sí. ¿Por qué consideras que con tan poca precipitación siguen produciéndose inundaciones? Sigue el barranco de San Antón produciendo inundaciones. ¿Qué está pasando? ¿Se está construyendo de espaldas al problema de ustedes? Sí, es muy sencillo. La, la, el aumento de las viviendas en la zona. Eh, altas de aquí del barrio de San Antonio y tal, eso pues no sé si generará una cantidad de, de no sé, de un urbanismo un poco descabellado, sin medida... ...entonces no han, no han tenido en cuenta el tema del caudal del barranco y entonces eh, el aumento de las aguas que bajan por ese barranco... ...lo único que hacen es acrecentar el problema que tenemos desde hace muchos, muchos años... Nosotros somos eh, plataforma desde el 2007, pero en el 2000, 2002, 2003, 2005 ya hay, ya hay presentadas en el ayuntamiento eh, escritos quejas de que este problema estaba ahí. Se ha seguido edificando, sí, se ha seguido creando unos eh, focos que han dejado de absorber agua en la parte alta de tal, y que se han aumentado al, a la lluvia normal y corriente. Ese es nuestro problema. Eh, ...sí, pero si ustedes no lo tienen... ...está confirmado porque usted ha dicho parece... ...pero eso está confirmado... ...hay estudios eh, técnicos que confirman... Sí, sí, ...que sí. ese urbanismo no controlado... ...está eh, perjudicándoles a ustedes... ...sí, mira, yo tengo una cosa muy simple... ...digo, para no ponernos a nivel técnico... ...un poquito tal, porque... Eh, eh, ...Aigüeddech ha hecho un, un trabajo... ...para evitar estas riadas... ...que vale una, un dinero muy grande... ...y nos lo presentaron a nosotros... ...dando a entender bien claro... ...que el problema es... ...que la no absorción del terreno... ...en las zonas de tal... ...más esas aguas pluviales... ...que ahora están canalizadas... ...es lo que ha aumentado... ...y antes pasaba este hecho... ...cada cuatro o cinco años o, o nunca... ...y ahora de repente... ...cada vez que llueve... 20 litros... ...que mmm, llueva en, en la parte de alta del che Aquí no hace falta ni que llueva, aquí en Valle Alta, en Alfabares, en Berlés, no hace falta que llueva. Aquí viene el agua desde allá arriba. Y tengo aquí delante mío, tengo un parte de la policía local de Elche, de fecha 2016, ¿vale? Un eh, parte de policía, ellos eh, pueden revisar cualquiera. En la que dice claramente que en la parte alta de esas zonas edificadas no había ni una gota de agua en el río. ...en el momento en que se le llamó a la policía... ...hicieron todo el recorrido del río... ...y vieron claramente... Que, ...que el agua partía desde esa zona hacia abajo... ...lluvia, más vertido. A ver, entonces la zona está localizada... ...la zona es sí. la zona del de, Martínez Valero, el, el, ...el huerto, todo lo que es las inmediaciones... ...del Martínez Valero. Exactamente, toda esa zona de ahí... ...que es estupendo, que haya organizado... ...que haya la gente tal... ...pero eso, según dicen también que tengo aquí, nosotros nos hemos dirigido a parte del ayuntamiento, que es el que generalmente tiene que eh, ponernos en contacto con las empresas, le Confederación Eurográfica, llámesele Carreteras, llámesele se le tal, ese es el que nos tiene que poner en contacto con ellos, pero eh, lo que ha pasado es que nos han puesto, hemos hecho una pequeña reunión entre el ayuntamiento, iWestich Ay y nosotros, plataforma, vecinos, ...de la zona de Valle Alta... ...de Alta Bares... ...hemos hecho una pequeña reunión... ...en la cual hablaron exclusivamente ellos... ...y nos dijeron que esto se tenía que postergar ...hasta que Europa diera dinero... ...para poder realizar... La, ...pero no se ha hecho nada, o sea, no se ha paliado... ...el otro día que vivieron... ...16 litros por metro cuadrado, como tú comentas... ...yo me circulé por la carretera de Santa Pola... ...fui expresamente a buscar... ...entonces después de las famosas rotonditas... ...estas que nos han puesto aquí en la carretera de Santa Pola... ...los desagües duran 50 metros antes... ...y 50 metros después de la carretera de Santa Pola... ...por lo tanto la canalización es nula... ...nula... ...lo que pasa por la zona de la ventadura... hacia abajo... ...¿vale?... ...eso está sin canalizar... ...después vuelven a abrir otra canalización... ...la siguiente rotonda de abajo... ...50 metros antes y 50 metros después... ...ya o sea, eso está... ...totalmente mal estructurado... ...hablamos con carreteras... ...no tenían ni idea ni carreteras de Alicante no tenían ni idea del problema y ahora cuando se genere el desdoble de la carretera de Santa Pola supongo que el puentecito que tenemos ahí un puentecito donde vierte toda el agua del barranco se tendrá que ampliar ese proyecto no lo tenemos nosotros tendrá confederación, lo tendrá carretera. no sé qué. Bueno, la, a la, las pocas veces que hemos podido entrevistar a los representantes autonómicos, se le ha preguntado por el problema sí. de Alzadares, de sí. la, la crecida del barranco de San Antón en ese punto y nos han dicho que las obras de la ampliación de la carretera de Santa Pola ya contemplan la, una, una medida para frenar las, las crecidas, las inundaciones. Pensaba... Yo un escrito, perdón, Aron. ...yo tengo por aquí un escrito... ...delante de... ...de carreteras... ...que dice que eso no es... Eh, ...el problema de las riadas... ...lógicamente, no es problema suyo... ...ellos sí que han contemplado... ...ampliar y seguramente ampliar el... ...el puente... ...¿no?... Hmm. Entonces ...tendrán claro que esa zona del puente... ...que pase el agua por debajo... ...y ya está, pero es que no es eso... ...lo que hay que hacer es... ...controlar el agua... Eh, ...almacenarla... ...devolverla o... Algo definitivo, que es lo que en la asociación de vecinos, de vecinos la plataforma y tal, estamos pendientes es que hay, tienen que reunirnos con los vecinos de la zona que sabemos dónde está el problema. Nosotros mmm, podemos orientarles a los ingenieros, a los arquitectos técnicos, a los arquitectos, tal, a orientarles dónde está el problema y solucionar, paliar eh, hasta que llegue el momento. ...de que Confederación Biográfica de, de Junta más carretera, más el ayuntamiento... ...se pongan de acuerdo y nos den el dinero de, de, de Europa, porque ya. si no aquí nadie hace nada. Pues parece que, no. est ya, parece que están esperando esa, esos fondos europeos. Pero al margen, vamos a hablar de la tramitación, vamos a continuar hablando... ...pero simplemente para que la audiencia tenga un, una idea de lo que les está ocurriendo. Cada vez que llueve se inunda qué... Eh, ¿A cuántos, afect ¿Cuántos afectados son Y, y, y si llegan ¿y ¿Cuáles son los daños que provocan sí, Precisamente pues, el barranco de San Antonio? ¿En qué zona concreta y, y cuáles son los daños? Mira, desde la carretera de Santa Pola El barranco tiene Busca la orientación que es el mar y entonces se me, eh, Por la carretera de Santa Pola Hay un puentecito que hay mucha gente Que no sabe ni que existe Pero han puesto, casualmente ha puesto justo una rotonda encima ¿Vale? La que tiene el Babén. De este para, para Santa Cola, la que tiene el baden, a la derecha desemboca el barranco. Entonces, a partir de ahí, todo lo que es de esa desembocadura de barranco, hay casas edificadas. Hay chalet, hay casas de campo, tal, pero de ahí hacia abajo hasta las vallas, toda esa zona se inunda. Mi casa, que está en Valla Alta, Polígono 1, me rodea el agua por la derecha y por la izquierda. Las verjas las tira. Y eso estamos hablando de que el año pasado o el anterior, que llovieron bueno, 100 litros por metro cuadrado, ¿vale? eh, eh, la carretera Santa Pola se inundó hasta el murito ese que han puesto en medio, que el que ha diseñado eso, o sea, tiene que ser un, un buen amigo, porque no tiene sentido <risa> ninguno, que tuvo embalses el agua en un lado solo de la carretera, me refiero a eso, rodeó completamente la ventadura… Eh, Dos, dos kilómetros más abajo, no había ni una gota de agua. El agua, en cuanto pasó para orientar a los oyentes, la ventadura, un poquito más abajo, se va a la derecha. Se mete por los jabales, se mete por las vallas, por el, la, la pedanía de las vallas. Todo eso va tirando verjas. Si os fijáis por la carretera vieja de Santa Pola, veréis que hay algunos bancales que tienen las verjas tumbadas e inclinadas. Lo que era antes el el camino viejo de Santa Pola que estaba a venta al pozo creo que se llamaba y ahora han puesto otro negocio, no sé cuál es, otro negocio, ahí en la parte de atrás tenía toda la verja en el suelo, ahora mismo la están arreglando, ahora mismo, hoy, ayer, están poniendo unas chapas ahí para, para levantar la verja, la tiró completamente al suelo con un muro de un metro de altura. ¿Pero quién paga esos desperfectos? Pues o tienes un buen seguro, o te los tragas tú No hay más. Yo en el reportajes que hicimos en, en Tele, fui mm, mm, con tres o cuatro vecinos más, metódicamente buscando los puntos, si alguien los quiere ver, lo podemos dar de referencia después, creo que lo tendréis en, uh -huh. en bibliografía, y la referencia era exactamente de en, en dónde, a dónde, a qué altura llegaba el agua, llegaba el agua a un metro de altura en la desembocadura. ...un metro de altura... ...pasando por al lado de las fincas de la gente... ...gente con gente mayor... ...enferma, con diálisis... ...con eh, negocios... ...con un montón de... ...de, de, de problemas que te crean... Claro, no sabes si te puedes meter con un coche en el agua... ...que te lo va a desplazar seguro... ...yo, te, yo aquí al lado de mi casa... ...los contenedores de basura... ...se agolpaban... Mm. ...los traía el agua sin ningún problema... ...sin llenos... ...sin ningún problema... Claro. Eh, ustedes se han unido en plataforma, ustedes sí. eh, cada vez eh, están viendo que hay más desperfectos y esto motivó hace dos años que el Cindy de Greuges sí. instara al ayuntamiento a que, eh, a que eh, pues, aplicara las medidas, aunque no fuera su competencia, juntara sí. a la Confederación de Ministerio y Generalitat y ayuntamientos se juntarán. Ayuntamiento y vecinos afectados precisamente para, para dar con esas medidas y hubo un compromiso creo recordar que el alcalde salió diciendo que iban a crear un grupo de trabajo para precisamente encontrar mientras se espera esos fondos europeos pues medidas eh, que frenen un poco las crecidas ¿Qué, qué ha pasado qué ha pasado con ese grupo de trabajo porque también tenían que ¿Te estar era, ustedes grupo de trabajo no hay ninguno seguro te lo digo seguro te lo digo ya Lo único que hay es que el ayuntamiento sí que hizo esa reunión que te he comentado antes, que yo estuve, que estuvo la asociación de vecinos de Alzavares, Valle Alta y tal, estuvimos ahí, estuvo el pedáneo, estuvo Héctor, eh, ¿qué más? Y estuvieron de ahí guaya desde el terreno cuando tuvimos una hora por ahí aproximadamente. ¿Qué pasó en esa reunión? Que ellos les pusieron sus eh, problemas de sus historias y nos dijeron que no había agua, que no había dinero. Aquí a la izquierda tengo lo que dijo el alcalde, escrito por ellos, ¿eh? por el ayuntamiento. Hemos dado los pasos reales para que este proyecto de coordinación, a mediados de enero, hemos mantenido una reunión con el director técnico de confederación bibliográfica del JUCA, don Francisco Taltalta. La solicitud de adhesión del alcalde envía al director técnico de confederación de Talta para que se haga una mesa de trabajo. No existe esa mesa de trabajo, por lo menos a los vecinos no nos han convocado nada. Eh, pues después del domingo Después de esas inundaciones Con 16 litros por metro cuadrado ¿Ustedes qué van a hacer? Iba a decirte, iba a comentarte eh, ¿Recordáis que hicieron la bombo y platillo El colector de, de la carretera Santa Pola Hacia el hospital? Sí, el colector del hospital pues, ay, ¿no? Hicieron sí. aquí un plano Hay verde, tengo el plano adelante ¡pum! Esto va a disminuir el, caud el caudal del agua 16 litros han caído ¿Qué ha disminuido ese colector? Nada. La solución definitiva para esto es la lógica. Encauzar a partir de una cantidad determinada de agua que traiga el barranco eh, encauzarla hacia el río. Eso es lo definitivo. No estamos hablando de encauzar el barranco. Yo no soy un técnico de tal. Estamos en, en, diciendo, señores, ponerme, que esto viene del proyecto de IWT. Poner Unos depósitos de contención de agua De almacenamiento Y derivar esas aguas al río El río tiene capacidad para 50.000 veces más De lo que viene por el barranco Aunque nadie sabe dónde mmm, Dónde para el río Vinalopó medio, ¿Tú sabes dónde para el río Vinalopó? En una zarve En una zarre, en una acequia Efectivamente, en una zarre, en una acequia En medio de un bancal, como dicen por ahí Sí. <risa> que no va directamente, no llega directamente a Santa Pola ni a la marina ni a ningún sitio de eso, ¿vale? O sea que lo tenemos claro que no podemos tampoco perjudicar a otras gente, no estamos diciendo de derivar claro. el barranco claro. completamente, no estamos derivando, oye señores caen 50 litros por metro cuadrado, sabemos que va a crear un problema, prevención, llame usted a la policía, llame usted a, a protección civil ...y pase ese ve usted qué vecinos tienen un problema de desplazamiento por edad... ...o por enfermedad o por lo que tal... ...todo eso de prevención no existe... ...creo que la policía local pone unas verjas, creo, no, estoy seguro... ...la policía local pone unas verjas para que no pasen los vehículos y se queden estancados... ...¿vale? Pues, pues, eso es lo que tengo. pues le pregunto, sí. le pregunto, ¿qué van sí. a hacer? ¿Van a seguir esperando...? Eh, sí, nosotros estamos tocando todas las puertas que podemos Estamos empujando por todas partes la... Yo recuerdo eh, que estuvimos reunidos con todos los políticos justo, justo antes de las elecciones, como es lógico y natural Hicimos reuniones con todos los medios políticos menos el FOE menos El FOE no vino, no sé por qué, pero no vino Y entonces le, le planteamos nuestro problema Nuestro problema de ahora, si no ha venido el dinero No es tan grande ni tan gordo. Hay que sentarse a dialogar con IWDF. Pero para pasar por IWDF hay que pasar antes por el ayuntamiento. Y el ayuntamiento nos tiene que dar permiso para hablar con IWDF. Vamos a hacer una solicitud ahora mismo, está en curso, para pedir cita con Héctor, con Héctor el concejal, para que nos sentemos, pero para que podamos hablar nosotros. No solo lo que nos ofertan ellos, que era algo muy técnico, era algo muy caro, ¿Es algo muy comprometido? No, vamos a paliar hasta que venga el dinero europeo, si es que viene en algún momento, para paliar esos problemas que tenemos. Por ejemplo, estamos hablando de aprovechar los, los canales de riego, hacer eh, por la carretera de Santa Pola, hacer un conducto suficientemente grande como para que baje la cantidad de agua que circula por ahí, de modificar algunas rotondas que tienen los peraltes mal Eso lo vemos los vecinos, eso no lo ve un señor sentado en una mesa en un despacho dibujando una carretera. Uh -huh. sentémonos a hablar. Yo, la asociación de vecinos, eh, la plataforma, nos, puede, nos queremos sentar a hablar con... Pero para cada protocolo aquí hay que pasar meses. Para la reunión que tuvimos con Héctor y con IWF, ¿eh? creo que estuvimos seis meses liados. Uh -huh. Pues Julio Martínez, no hay más tiempo y toda la suerte del mundo eh, para que sus reivindicaciones pues, no caigan en saco roto y eh, les atienda el equipo de gobierno y se pueda mitigar mientras se espera ese presupuesto, esa inversión que, que es evidentemente abultada, pues se pueda mitigar algo más. Creo que me ha colgado. Pues sí, hemos estado hablando con Julia, Julio Martínez, portavoz de la plataforma de afectados por las inundaciones del Barranco de San Antonio. 101.4, Teleelch Radio Marca.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 No, soy la única mujer que no se casa. Si tú me quieres, convénceme dentro de estas cuatro paredes. No necesito nada más que el tiempo que ya nunca tienes. Y si te digo la verdad, lo que haces ya no me entretiene. Ey, ey, ey. ¿Y qué me pasa? No, soy la única mujer que no se casa. Ven, dame un beso, no sigas con eso. A mí, la vida, me sabe bien, bésame, bésame, bésame. Tu labio travieso, lameando mis huesos. Comerme los sesos, lo mismo me da. Y ahora, me sabe bien, de bésame. A mi mamera. A mi mamera. Sigo en la casa, aquí esperando para ver si tú te pasas. Que ik ganas de heb jugar, jugar a no pensar, saltar los muelles de la te No dat ik geen zin heb om te praten, dat ik geen zin te praten, dat ik geen zin no dat ik geen zin heb te Ni rapera, no te confunda el A mi manera, no soy media naranja en tu nevera. Ni tu fafú, no, no. Pero cuando tú vas, yo ya me he vuelto a casa. Hoy me siento muy humana, anda calle pasa. A mi manera, ni loca, no soy mesa, ni rapera. A mi manera, Ven, no, 1.4 Telehelp Radio Marca. El coche de tus sueños está en Wolscar. Vehículos de ocasión únicos con descuentos increíbles. Wolscar con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción. Vehículos de ocasión seleccionados y revisados. Wolscar, tenemos el coche que quieres al mejor precio. Búscanos en wolscar.es y en Sor José Falcorta 37, Elche.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 Rosmari Alonso. Son las 10 y 33 minutos de la mañana e iniciamos aquí esta ronda de noticias. Salvador Campello, muy buenos días. ¿Qué tal, Ros? Muy buenos días. La verdad es que, pese a que el día está nublado y todavía hay que seguir lamentando fallecidos en Elche por el COVID, hoy traemos noticias esperanzadoras, por lo menos. No me atrevo a decir todavía buenas, porque bueno, sería que no hubiese virus y que no hubiera contagiado, pero esperanzadoras. Y es que, desde verano, que no teníamos datos tan bajos en la incidencia y en nuevos contagios como los que hemos tenido, se siguen produciendo contagios. Es verdad que en el tenemos tanto la cepa sudafricana como la británica, que son más contagiosas, pero a día de hoy solamente se han registrado 50 contagios en los últimos cuatro días, de jueves a domingo 50 casos nuevos. Es un dato esperanzador, pero no malo. Pero hay también que, que advertir que de los brotes detectados ayer por la, en el recuento de la Generalitat Valenciana, de la Consejería de Sanidad, dos están aquí en Elche. Y todos los brotes registrados son de origen social. Exactamente. No con solo lo cual... los de Elche, sino los del de resto de ciudades. Vuelven a abrir que... las terrazas, vuelven a permitirse Atención. sobre todo las reuniones y mucha gente eh, nos pregunta si esas reuniones se pueden realizar en las casas, en los espacios eh, privados. No, no se puede, todavía no se pueden hacer cenas con amigos los fines de semana, porque ni siquiera con comidas familiares los domingos, porque a día de hoy sigue prohibido, no se pueden realizar para evitar precisamente... ...esos contagios de los que estamos hablando... ...con lo cual, datos esperanzadores... ...porque las restricciones han funcionado... ...durante estos últimos meses... ...y hemos conseguido paralizar... ...esa, esa gran escalada que teníamos de datos... ...estábamos en casi 3.000 contagios en cuatro días... ...y se ha bajado a 50 contagios en ese mismo periodo, en cuatro días... ...se siguen eh, sufriendo fallecimientos, tres más durante este fin de semana... ...incluso eh, habría que añadirle uno en las últimas 24 horas en los hospitales... ...por cierto, hablando de hospitales, saben que la situación pues eh, está mejorando... ...de hecho en la UCI del hospital general solamente hay una persona... ...mientras que en la UCI del hospital Vinalopó hay 12 personas ahora mismo ingresadas... ...una menos que ayer... ...y en planta también está bajando el número total de ingresados en elche... ...con lo cual, datos esperanzadores, pero ojo, como bien decimos... ...no son para confiarse, no se ha abierto la veda... ...no se puede hacer tal vez lo que queramos... ...hay que seguir llevando las mascarillas, mm. respetando la distancia... ...y sabiendo que si volvemos a pensar que aquí es un viva la vida... ...y hacer lo que queramos, pues posiblemente dentro de dos meses... ...tengamos otra vez datos altos, así que no hay precaución. Que no hay que dar un paso atrás... Hay que seguir esperando a la vacunación, no tenemos tampoco muchos datos eh, más allá de cómo se están administrando las dosis, cómo están llegando a la Comunidad Valenciana. Lo que sí que sabemos y quedan es que 20 todo, días para es que, que todo, empiece abril, día en el que supuestamente comenzará esa vacunación masiva en la Comunidad Valenciana. Y lo que sabemos es que a 9 de marzo aún no están vacunados todos los mayores de 80 años, no, de así hecho, que ni los de grandes <risa> dependientes. De hecho, conocemos mucha gente que no, aún, no, aún ni siquiera le han avisado del día que le tienen que poner la vacuna. Pues, Salvador, ¿qué previsiones tienes? Porque sé que llevas el abrigo puesto, eso significa que te marchas, ¿no? <risa> <risa> que tienes prisa, ¿qué previsiones hay? Y con eso ya terminamos. Sí, pues eh, tenemos de previsiones, ahora mismo está el alcalde uh -huh. visitando las obras del nuevo depósito de Arenales uh -huh. del Sol, un depósito que se construye ahora en invierno, pensando en cuando llegue verano y la población se cuatriplique uh -huh. en Arenales del Sol, pues, que pueda dar abastecimiento a toda la zona de urbanizaciones y casas de turistas y veraneantes en aquella pedanía, en aquella zona de, de balsares. Después también tendremos eh, más previsiones referentes a la cultura, porque hoy se va a presentar la programación de la Filmoteca, y además va a venir a Elche a mitad de mañana el vicepresidente segundo del Gobierno valenciano, Martínez Dalmau, para eh, visitar el barrio de Los Palmerales y allí hablar sobre los eh, asuntos referentes al barrio del derribo de algunos bloques. Supongo que se hablará sobre el derribo. Pues muchísimas gracias, Alba. Eh, volvemos a escucharte y a verte esta noche. Y ya que tengo la oportunidad, pues voy a felicitar a todos los festeros de monos y cristianos uh -huh. por esa declaración de fiesta de interés turístico autonómico. Llevamos una buena racha en Elche en cuanto a las fiestas porque en apenas eh, tres años hemos conseguido la declaración de la NID del Alba. ...la declaración de la Avenida de la Virgen... ...y la declaración ahora de los monos y cristianos... ...y sabemos que se está trabajando ya... ...en la declaración de la procesión de las Aleluyas... ...como fiesta de interés turístico autonómico... ...que es el paso previo... ...a la fiesta eh, de interés turístico nacional... Y ojalá llegue algún día a internacional como lo es el Domingo de Ramos. Pues hay que aprovechar ahora que tenemos un secretario autonómico que en tiempo récord ha, ha dado la resolución a la petición del pasado mes de enero y desde de aquí Moros y felicitar a quienes han elaborado sí, ese dossier porque son los mismos que elaboraron los dos anteriores y que pues, son eficientes porque saben dar con la tecla para poner en valor nuestras fiestas y tradiciones. Por supuesto, todo el mérito del mundo a ellos y a todos los festeros... ...que han hecho posible durante 40 años las fiestas de moros y cristianos... ...y ahora con este reconocimiento aún promocionará más. Lo único que nos queda es certeza, saber si tendremos fiestas en agosto de 2021. Y si no, bueno, nos conformamos con los reconocimientos. Las pasaremos... Y con los programas especiales de Tele. <ríe> Exactamente. <ríe> hasta pues, luego. Hasta luego, Salva. Nosotros continuamos con esta ronda de noticias... A la una tendremos más actualidad, más noticias con Marga García y Ana López. Ahora continuamos con la crónica deportiva con Paco Gómez. Hola, buenos días. Tras su importante victoria frente al Sevilla y la derrota anoche en el Benito Villamarín del Alavés, el Elche Club de Fútbol definitivamente pasará la semana en zona de permanencia. Hacía más de dos meses que los blanquiverdes ocupaban zona de descenso y gracias a su victoria y a los resultados de la jornada, los de Fran Escribá van a afrontar el próximo compromiso frente al Real Madrid a dos puntos del descenso, sin duda magnífica noticia y es que el fútbol tiene estas cosas anoche el Alavés que iba ganando 0-2 vio como en los últimos 8 minutos el Betis remontaba el partido y le daba la vuelta al marcador venciendo por tres goles a dos. El Alavés se hunde en la clasificación y el Elche Club de Fútbol aprovecha esta circunstancia gracias a la importante victoria frente al Sevilla que no solo le ha dado puesto de permanencia y un colchón de dos puntos sobre el descenso sino sobre todo un estado anímico, un chute de moral importante para afrontar Este mes de marzo que sigue siendo muy complicado, quedan 13 finales para los ilicitanos, 39 puntos, pero con el promedio que está consiguiendo Fran Esquiva, el 50% de los puntos que ha disputado hasta ahora se puede conseguir. El técnico valenciano ha conseguido en cuatro partidos sumar seis puntos de 12 posibles, es decir, el 50% de los puntos y lo que es más importante, hacerse fuerte en el Martínez Valero, donde ha ganado los dos encuentros, contra el Eibar y también ante el Sevilla. Tras la jornada de descanso, la plantilla vuelve hoy martes a los entrenamientos en doble decisión. sesión. Esta mañana, en el Martínez Valero, a puerta cerrada, ...y esta tarde en el 10 y borra a partir de las 5 y media. Objetivo, llegar en las mejores condiciones... ...al partido del Alfredo y Estefano ...el próximo sábado a las 4 y cuarto... ...el rival, el Real Madrid... ...que tiene lejos la Liga y la Champions... ...tres días después del partido contra el Elche Club de Fútbol. Para ese partido, el técnico ilicitano... ...espera recuperar a Johan Mojica... ...más difícil será... El que pueda contar con Rigoni y también se está a la espera que Pablo Piatti, el último fichaje blanquiverde, se incorpore a la disciplina para que pueda echar una mano en la recta final del campeonato. Hasta luego. El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la Vaquería del Camp de Elch. Mal buen día, el aire frío en altura sigue garantizando la inestabilidad atmosférica. Anoche llovió, durante esta madrugada, ya paso de abundante nubosidad, temperaturas que han bajado con respecto a noches anteriores. Aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaelch, una mínima que ha rondado los 10 grados. en buena parte del territorio, valores en torno a los 9, 10 grados, 11 grados en Torrellano y también en Santa Pola. Para esta mañana paso de abundante nubosidad, algunos claros, como mucho se podría escapar alguna gota, situación de viento en calma. A partir de mediodía y ya por la tarde, viento flojo de componente este, tendremos más claros, crecerán algunas nubes de evolución en zonas del interior de la provincia de Alicante, también de la región de Murcia, en zonas de montaña. Allí van a descargar chaparrones muy localizados que en principio a nosotros no nos van a afectar y en cuanto a las temperaturas en ligero ascenso máximas que en la ciudad van a rondar los 16 grados, en buena parte del territorio no pasaremos de los 17-18 grados. Mañana miércoles, ya con el avance de la dorsal anticiclónica, estabilidad atmosférica, ambiente soleado, veremos algún intervalo muy puntual de nubosidad de tipo alto. A partir de mediodía se activará el viento flojo de sureste, alcanzaremos temperaturas en torno a los 17 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 9 grados. ...jueves-viernes, predominio de cielos despejados... ...el jueves alcanzaremos 20 grados... ...con el viento de flojo de Poniente... ...y el avance de la masa de aire cálido... ...el viernes podríamos superar incluso los 22 grados... ...pero ya de cara al fin de semana... ...con la entrada de viento de componente marítima... ...y el retroceso de la masa de aire cálido... ...las temperaturas quedarán ancladas... ...en torno a los 18 grados... ...hasta luego... ...101.4 tele -Elch, Radio Marca En Restaurante Martino ya puedes disfrutar de desayunos almuerzos y comidas en nuestras terrazas también de nuestro servicio de comidas para llevar como por ejemplo un magnífico arroz hecho a la leña y no olvides hacer tus reservas para comunión boda u otra celebración Restaurante Martino en carretera Dolores kilómetro 6700 reservas en el 965 45 17 40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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 11 menos cuarto de la mañana, nos quedan 15 minutos en el programa La Glorieta. Los últimos 15 minutos los vamos a dedicar a hablar de nuestra historia, porque en 2009 se puso en marcha la Cátedra Pedro Ibarra en la Universidad Miguel Hernández, con el objetivo de recuperar ese patrimonio documental de nuestra historia. 12 años después... ...han logrado recopilar... ...33.000 fotografías y documentos... ...más de 3.000 grabaciones... ...y 8.000 biografías de ilicitanos e ilicitanas... ...una cifra que se quiere incrementar... ...porque el objetivo es crear... ...en el dominio elche.me... ...una Wikipedia ilicitana... ...para que las historias de las familias de Elche... ...no se pierdan... ...un ambicioso proyecto dirigido por el doctor en Historia... ...y profesor Miguel Ors ...que sigue en su empeño... ...de hacer crecer... ...esta aventura... ...y por ello acaban de iniciar... ...una campaña en la que piden... ...ayuda económica a todos ustedes... ...pues sepamos, ¿para qué?... ...Miguel Ors, muy buenos días... ...buenos días, y una vez más... ...muchísimas gracias... ...te vamos a, te vamos a nombrar eh, FAM número uno de, de la cátedra... ¿eh? ...y que te lo agradecemos profundamente... ...bueno, eh, no, no creo que sea la número uno... ...porque son 500 visitas las que a diario... ...y se dice pronto, estáis teniendo... ...sí, sí, la verdad, bueno... Eh, yo, yo creo que me eh, está pasando en muchos sitios Ya sabes que a esto le llamamos historia pública Y es simplemente rentabilizar una herramienta mágica como es, como es Internet ¿no? eh, Entonces eh, es verdad que, que la, la página elche.me nos permite hacer un poquito de historia cada día los, Trabajamos, ya sabes, los domingos, el 1 de enero, el 15 de agosto, el día de nuestro cumple ¿Por qué? Pues porque, porque precisamente tienes a muchos lectores eh, a los que no les puedes dejar de, de alimentar cada día ¿no? Yo tengo la sensación de que, de que hay gente que felizmente que desayuna con nosotros ¿no? Y que igual que entra en los periódicos, pues entra en la página a ver qué hemos puesto ¿no? Y por eso nos hace mucha ilusión que cada vez que nos equivocamos, cosa que sucede todas las semanas Porque además somos muchos poniendo información pues nos cae el diluvio universal cuando nos equivocamos, ¿no? Cosa que nos gusta mucho, claro, porque nos nos permite eh, resolver, ¿no? Resolver en tuertos, eh, eh, y deshacer errores, que, que, está muy bien, ¿no? El, el, el hecho de que sea una enciclopedia, ya, ya sabes que yo siempre cito a Patrick, con el que, a Patricio Falcó, con el que trabajé, tuve la pues la suerte de trabajar muchos años, y hicimos unos cuantos libros, y no hicimos el triple porque yo simplemente me ...me puse en mi sitio y le dije... ...Patri, un libro al año está bien y, y no más... ¿no? Eh, porque hubiéramos hecho muchas más... ...y, y siempre lo recuerdo porque él... Eh, y, ...y además estaba... ...en medio estaba un amigo común de los dos... ...que no citaré... Eh, ...o que luego citaré si hace falta... ...que... Eh, eh, ...Patri me dijo... ...tenemos que hacer una enciclopedia del Che... ...y yo le dije... ...Patri, eso es una barbaridad... ¿no? ...eso no, no se puede hacer... ...y, y, y perderíamos el tiempo... claro yo en parte tenía, tenía razón porque no se puede hacer en papel, no, no tiene ningún sentido hacer una enciclopedia en papel eh, a finales del siglo XX cuando me lo propuso Patric, pero sí tiene todo el sentido del mundo de hacerla de manera digital ¿no? eh, como una enciclopedia digital sí que es posible y sí que merece la pena ¿no? y yo creo que eso lo está haciendo la Universidad de Hernández lo está haciendo la, la Universidad de Alicante con el archivo fantástico de la democracia que dirige una compañera nuestra que es, que es Merche Guijaro, que lo hace muy bien ...se está haciendo en todas partes, ¿no?... ...y, él, y el que no lo hace, eh, se está equivocando... ...porque está perdiendo el tiempo, ¿no?... Yo, ...fíjate, nosotros tenemos ya un, un, un hermanastro... Como, ...o como se quiera llamar en Novelda... ...Novelda, eh, por cierto, a través de un, de un... ...de una funcionaria del Ayuntamiento de Novelda... ...que es Carmen Bayar ...y a través de un exconcejal de educación... De, ...del Ayuntamiento de Elche, que es Luis Gómez... ...que, es, eh, que está afincado en Novelda y ellos eh, y montaron, montaron eh, a través de la Universidad de Medellín, montaron lo mismo, es decir, eh, hay una no, novela .me que, que ya lleva un par de años de recorrido y, y esperemos que esto, eh, no sé cómo nos hace en Santa Pola, no sé cómo nos hace en Clevillé, no sé cómo nos hace en Alicante, ahí también tenemos un primo que es eh, Alicantepedia, que es un, un, un joven periodista, David, David, no me acuerdo ahora el apellido, que eh, trabajó con nosotros y que luego montó en Alicante eh, una cosa que se, se llama Alicante Pedia Y el problema, eh, el problema que tiene David es que eh, eh, lo ha hecho por su cuenta y riesgo y, y claro, los apoyos son más difíciles de, de obtener. ¿no? Es, Pero Miguel, digamos, este, es, este es tu proyecto y creo, el proyecto casi de toda una vida en el que has, sí. has iniciado una moda, y creo que, que has convertido a Elche en pionera en este tipo de historia, de, de, de trabajar en la recuperación de la historia, pero lo has conseguido por todos los apoyos que tienes, porque has sí. empezado hablando de muchos nombres y apellidos que son todas las personas que te apoyan a lo largo de tu sí. carrera. Pero me sorprende, Miguel, que a estas alturas, esta Wikipedia o esta Elchepedia tenga que... Eh, Realizar esta amigo. campaña, sí, esta campaña sí. para pedir dinero cuando está enmarcada dentro de una cátedra institucional de la Universidad Miguel Hernández. ¿Qué pues pasa? No, pues ¿Qué no, pasa? Hombre, la, no vamos a ver. No pasa que las, la, las universidades españolas, mira, en el siglo XVIII se llamaban universidades silvestres. Hoy no le llamamos ya silvestres, podríamos llamarlas silvestradas, ¿no? <risa> es decir, eh, la universidad es una orden mendicante de toda la vida. Eh, eh, entonces, quiero decir, eh, fíjate que el, nuestro proyecto, eh, por ejemplo. Eh, eh, tú tienes cerca algún científico y algún profesor universitario eh, lo, Los de ciencias lo pasan mucho peor que nosotros Es decir, porque, por ejemplo Por cierto, hemos pasado una década horrible eh, Después de la gran recesión que hizo Joaquín Estefanía Y ahora nos viene otra década horrible Después de la pandemia Es decir, cuando la universidad vuelva a recuperar su potencial pues no sé cuántos años van a pasar, ¿no? ¿Por qué? Pues, además es que es lógico y normal. Es decir, hoy eh, los gobiernos y los ayuntamientos y el dinero público tiene que ir a, a, a dar de comer a la gente que lo está pasando mal, ¿no? Eh, y, la, y la ciencia, una vez más, tendrá que esperar. Eh, eh, ¿Por qué? Pues porque ya sabes que aquí tenemos la mejor liga del mundo, pero tenemos, no tenemos las mejor universidades del mundo, porque, porque el dinero se lo lleva Messi y... y ...y se apuraron, que lo fichó el ECHE por 3 millones de, de euros... ...y era, parecía, tenía menos, menos movilidad que un frigorífico el chico ese... ...pero bueno, pero costó 3 millones, 3 millones de euros de hace muchos años. Bueno, pues habéis empezado esta campaña, ¿Cómo? ¿cómo? ¿Cómo vais? ¿Cuándo va a durar? ¿Qué dinero es el que os habéis propuesto recaudar y para qué? ¿Miguel? ¿Eh? No está Miguel... Acaba. Ah, Miguel, es que se ha ido, se ha ido eh, la conexión. Eh, simplemente te estaba preguntando, ¿cómo habéis empezado la campaña y para qué ese dinero? Pues se nos ha ido la conexión. Vamos a intentar recuperarla. 101.4, Teleelch Radio Marca.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues vamos a intentar recuperar esa conexión telefónica con Miguel Ors, eh, quien nos estaba comentando e eh, intentaba responder a la pregunta de cómo han emprendido esa campaña de crowdfunding y para qué el dinero que piensan recaudar. Miguel. Sí, bueno, la, la universidad nos, nos lo ha hecho, nos lo ha trabajado muy bien en esa campaña, Y, ...y se explica muy bien en, en la aplicación... Que, ...que se puede encontrar en, a través de, de las redes sociales... ...de los móviles, etcétera... ...bueno, necesitamos dos, dinero para dos cosas, ¿no?... Eh, para, ...para mejorar la web... Eh, que, ...que consideramos que tiene que tener... Desde dos puntos de vista, no, no ya de, en un plano estético, sino en el plano funcional. Es decir, necesitamos que la gente no tenga ningún problema para encontrar nada, ¿no? Eso cuesta dinero y hay que actualizarlo. Y tenemos ahora una, por cierto, gente ajena a la universidad en Barcelona que nos están ayudando a, a actualizar la web y eso cuesta bastante dinero, ¿no? Y luego nosotros eh, el, el trabajo de la cátedra es un trabajo colectivo. Somos muchos. Eh, además, hay dos hay dos tribus. Una que son los, los jubilados que son gente que tiene más de 70 años, que trabajan de sol a sol ¿eh? Eh, y que no cobran, eh, son, son colaboradores fantásticos, ¿eh? por ejemplo, mira, todos los, todos los vecinos de, de tengo a, a tres vecinos de un pueblo de Almería y los tres están trabajando para, para la web, ¿no? Son los hermanos Luis y Juan Crisol y Paco Flores, ¿no? Son de Rubio toda la gente que vive en este Rubio trabaja eh, de manera fantástica para la cátedra Pedro Ibarra. Pero luego tenemos jóvenes, jóvenes periodistas, jóvenes historiadores, tenemos al menos cinco o seis eh, que trabajan regularmente con nosotros, entonces eh, la retención de la cátedra es que, por ejemplo, se les pueda pagar dos mil euros al año a cada uno. Fíjate que es, no es mucho, ¿verdad? Pero, pero eh, hasta ahora somos eh, mil euristas, entonces necesitamos eh, un poquito más de dinero para, para que las, los jóvenes becarios que hacen un trabajo improbo eh, en la cátedra porque además, por todo, les gusta mucho el trabajo que hacen, pero eh, confiamos en poder pagar una cantidad cercana a los 2.000 euros al año. ¿eh? Uh -huh. Para eso queremos el dinero, ¿no? Y en lo de la… Eh, es importante, por supuesto, las becas y actualizar la web. Es que, ¿qué le pasa a la web actual? Eh, no, ¿Está limitada? No, no, la, la web eh, funciona razonablemente bien, eh, porque tenemos un servidor propio, que eso significa que, que admite la despensa de, de datos inmensa que ya hemos puesto, eh, pero sí que necesitamos que sea más operativa, por ejemplo, hay mucha gente mayor que nos dice que tiene, tiene problemas para localizar una fotografía, para localizar una biografía, ¿no? es decir, el buscador tiene que ser más ágil, eh, ...nosotros trabajamos, y de esto, de esto no sé nada... ...pero eh, el, el lenguaje en el que trabajamos nosotros se llama Grupal... ...entonces eh, trabajamos en una versión de Grupal que ya ha quedado anticuada... ...tenemos ahora que, eh, que pasar la información... Eh, ...tiene otro nombre en, en informática... Eh, a, a, un, ...a un formato más, más actualizado que tiene más ventajas... ¿no? Eh, ...fíjate que además, eh, eh, como eh, el trabajar en, en, en red... Eh, fíjate, tenemos proyectos que hoy son inviables porque no tenemos dinero para hacerlo. Por ejemplo, a mí me gustaría que alguien eh, pudiera entrar en la página y dijera: quiero ver la ciudad en 1936 o en 1900, en 1900 no? Y por tanto que hicieran un recorrido por todas las fotos de 1900 o por las biografías de, de personas que, eh, que eran importantes en ese año, no? Claro, claro todo, eso, todo eso está al alcance de la mano, pero pagando, no? Es decir, de, y por eso. Por eso eh, una una web como el Chepuntamé uh -huh. necesita eh, necesita eh, reformarse casi te diría de manera permanente, ¿no? Y, y Para Miguel. no quedarnos resajado, Y cargado. Miguel, eh, la campaña lleva unos días. ¿Cómo está respondiendo la gente? Pues, eh, eh, y, pues y además qué pedís, ¿Un euro, desde un euro a, a, a in, sin límites, no, ¿no? Creo que sí. Bueno, no hay límite. Eh, hasta ahora hemos recibido hemos recibido Por ejemplo, ha, ha habido una, una persona, un profesor de la Universidad de Alicante, eh, que ha puesto 500 euros. Tenemos muchas donaciones de 100 euros, otras muchas de 50 euros, otras muchas de 20 euros. Tenemos en dos días, pues eh, tenemos 36 colaboradores y estamos muy cerca ya de 2.500 euros. Naturalmente, eh, estamos profundamente agradecidos. ¿no? Como desde el primer día, ya sabes que la. la a la página y a la cátedra se le ha tratado muy bien esta ciudad y, y por eso se ha convertido en un trabajo colectivo uh -huh. y, y tenemos, tenemos unas uh -huh. cuantas décadas de trabajo por delante porque nuestra eso intención pues. es entrar en todas y cada una de las casas de esta ciudad y eh, recuperar tesoros históricos que en cada casa se tiene ¿no? pues. decir, una fotografía, un documento uh -huh. ...o una canción, que nos da lo mismo, ¿no? Sin duda, sin duda, lo estáis haciendo... ...Miguel, no hay más tiempo... ...y sí que me gustaría eh, terminar... Eh, ...con una alusión al 8 de marzo... ...ya que tengo aquí a un historiador... ...si hay que, en un día señalado... ...como es, eh, eh, fue el 8 de marzo... ...si hay que destacar alguna biografía... ...de alguna mujer ilicitana en la lucha por, uy, pues no, eh, volvemos a tener los mismos problemas, y es que se nos ha ido la conexión, pero como ya no hay más tiempo, lo dejamos, dejamos ese guiño al 8 de marzo eh, pendiente con Miguel Ors, hablaremos de ello, pero nosotros tenemos que poner el punto final, y lo hacemos con esa música dedicada al Día de la Mujer. Nosotros volvemos mañana miércoles. Ahora ya tienen al programa, el programa ya tienen a usted, ustedes eh, preparada a Rosa Lucas para realizar su programa Entre Amigos, aquí en el 101.4 de Teleelch Radio Marca. Les dejamos con la música. ZANG EN